Bueno, estamos escuchando música que pediste vos, del verano, Calle 13. En mi hermano. ¿Esa es la música que te, que te identifica, Jonathan? Sí, sí, la verdad que Calle 13 me, me gusta mucho cómo ha avanzado en estos últimos años con, su, con sus letras, con sus canciones y creo que representa lo que está pasando, eh, digamos, la resistencia política que existe dentro de la sociedad de, a este a este avance político que está sufriendo Latinoamérica, ¿no? ¿no? No solamente en la Argentina está pasando lo que está pasando, sino en otros países hermanos. Bien, sos uno de los candidatos más jóvenes y quizás uno de los nombres que menos hemos escuchado. Contale a quien está escuchando, ¿quién es Jonathan Gómez? Bueno, eh, yo soy el segundo precandidato por Izquierda al Frente por el Socialismo, eh, yo soy arquitecto, es mi profesión, eh, después soy activista de las luchas socioambientales, participo eh, del espacio del colectivo sanitario de La Pampa, eh, bueno, soy el que promovió junto a otros compañeros también eh, la formación de nuestro partido, que es el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que es muy nuevo acá en La Pampa, y bueno, eh, básicamente militante de las luchas sociales, eh, como socialista creo que los defender el derecho de los trabajadores se hace primera orden en un en un momento como el que estamos pasando. ¿Y por qué querés ser legislador? Bueno, un poco lo, lo acabás de explicar allí, ¿no? Pero ¿qué te motivó y qué te decidió a, a presentarte? Eh, bueno, es una tarea que me parece que todos los militantes la tenemos que, así sea, eh, digamos, de que uno a veces pierde la, la esperanza en, en cambiar las cosas positivas, a, a través de, de la democracia que tenemos porque la gente ve que, que uno tras otro los políticos nos, nos terminan mintiendo digamos dicen una cosa en la campaña y después no la terminan haciendo nosotros creemos que nos tenemos que involucrar en la política eh, en, por a, a través de candidatearnos de los jóvenes tenemos que avanzar hacia politizarnos más y e informarnos más Y, y meternos de, de, de lleno en esto, porque si no terminan gobernando los mismos de siempre. ¿Sentís que faltan oportunidades? Quiero decir, hoy vos sos uno de los precandidatos, sos joven, eh, no sos hijo de ningún político famoso, que yo sepa, no que yo que ya haya tenido por lo menos eh, un paso por, por eh, la función pública. ¿Es difícil empezar así en la política? ¿Sentís que tenés las mismas oportunidades que cualquier otro precandidato? No, claramente no. Una por los fondos que reciben los candidatos hace poco Maquiaira hizo una una cena de contribución a su campaña y el plato era 5000 pesos, salía salía el aporte de cada invitado. Claramente nosotros no estamos ¿Cuánta gente? No me me podés informar eso? y aproximadamente lo leí por una por un por una web de de noticias de internet, sí. eh, más de 100 personas habían ido, y bueno, claramente nosotros no estamos en ese perfil, ni de gente que va a apoyar la campaña, ni tampoco estamos en esa en esa, en esa línea, porque creemos que, que a los que hay que defender es la gente que no puede pagar un plato de 5.000 pesos, ¿no? Y otras que tenemos, por otro lado, candidatos que son de, de, los, de los que están gobernando hoy en día. Por ejemplo, el, el principal candidato al PJ eh, está haciendo campaña con, con con obras que han hecho la provincia y, y se las pareciera que fuera él el que las la hizo cuando está durante la campaña. ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tiene para ustedes el país y, y la provincia, si se quiere? Y bueno, uh, por la crisis que estamos pasando, eh, creo que ya lo dijeron los demás candidatos, eh, es algo que, que, que nos está afectando a la mayoría, es la, la falta de empleo, eh, la desocupación y la precarización que, que, que van causando este parate que tiene la economía ya hace varios años, digamos, la economía no viene repuntando, los brotes verdes que, que nos dijo el macrismo que íbamos a ver en algún momento no aparecen, Y bueno, nosotros ya lo, ya lo definimos así, para nosotros es parte del plan, no es que es un efecto colateral. Eh, digamos, la economía, bajo el punto de vista de los que gobiernan, eh, necesita tener mano de obra desempleada, necesita tener mano de obra precarizada para bajar los costos laborales, lo ha dicho el gobierno. Necesita meternos dentro del mercado internacional Y para meternos dentro del mercado internacional necesitan bajar los costos de la mano de obra. Y eso significa eh, pagar menos, me, peores condiciones laborales. Bueno, el ejemplo es Brasil, ¿no? Creo que hace, no sé si están al tanto, hace un mes más o menos, se aprobó una reforma laboral muy, muy mala eh, en relación a, laboral, a los derechos. laboral, claro. Así es. Eh, ¿Por qué en algún momento te he escuchado decir que a la, a la izquierda le cuesta llegar a la unidad y que sería lo ideal? ¿Por qué considerás que, que es difícil? Bueno, nosotros... Eh, bueno, actualmente a nivel nacional hay dos frentes, eh, por un lado izquierda al frente por el socialismo, que somos nosotros, que somos un frente muy nuevo, y por otro lado está un poco más conocido que nosotros desde el FIT, eh, que ya está instalado hace un tiempo y bueno, a nosotros nos parece que el proyecto que hay que hacer es de unidad, eh, más con un gobierno como el que tenemos hoy en día, y lamentablemente los compañeros del FIT no, no tienen esta perspectiva, digamos ya lo demuestra que hace seis años que están... Eh, que están juntos, que lo conformaron y no han incorporado ninguna nueva organización es más, hasta han expulsado digamos, eh, organizaciones y a nosotros nos parece que es prioritario eh, poner por delante los puntos, eh, digamos, los puntos de coincidencia por sobre las diferencias, porque claramente diferencias vamos a tener pero el 95% de nuestro programa es igual, eso no hay ninguna duda Claro, bien, te tiro algunos nombres para que vos me me digas eh, lo primero que te venga a la cabeza. dale dale Mauricio macri y ajustador Sergio massa, mentiroso, creo que se lo escuché que le han dicho varios. variostolbizer media tinta, Nicolás delcaño, un compañero Lilita Carrió, camaleón. ¿Cristina Fernández de Kirchner? Parte del pasado. Iberna ¿Y, y cómplice. Bien. ¿A quién le cantaría las 40, Jonathan? Y a la mentira, a la mentira. Sería fácil decirle que le vamos a cantar las 40 a Macri, pero nos parece que, que la mentira... Eh, es lo que le tenemos que, que enfrentar porque mmm, nos están haciendo creer por un lado que la crisis económica la tenemos que pagar sí o sí los laburantes los que salimos todos los días a la calle a, la, a laburar y a ganarnos el mango y por otro lado eh, nos quieren hacer creer que tenemos dos opciones para elegir nada más digamos por un lado eh, un, proyecto, un proyecto que ya fracasó eh, y por otro lado y que viene de, de la mano del PJ ¿no? acá en, en la provincia es es más evidente cuando cuando toda la cámpora va dentro de, del PJ, y por otro lado nos quieren hacer creer que, que, que con más macrismo y con más pro y con más UCR vamos a poder salir adelante, cuando cuando es una mentira eso. Así que por eso nosotros creemos que eh, hay a la mentira es a la que hay que enfrentar y, y, y tratar de, de hacerle llegar a a los laburantes de que de que hay un proyecto nuevo de izquierda que se está que se está formando acá en la pampa cómo se llama tu lista quienes te acompañan para cerrar bueno la lista se llama unidad de la izquierda es la número 502 y bueno me acompaña mi principal compañía de a en que es arquitecta también y militante feminista así que bueno ella es la el principal candidata yo no tengo ves muchísimas gracias ahora